Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Pablo Broder, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, no de Dios, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda el equipo? Bien, bien, redondeando la semana, mirando por la ventana del estudio y viendo este gris y se viene el fin de semana, y qué lindo estaría que lo cambiáramos por otros colores. Vamos a ver qué pasa el fin de semana, qué tan disfrutable puede estar. Curiosamente es el mismo gris que tengo yo desde mi balcón, también, vos. También, este, mi, como mi, mirando, a... mirando el mismo cielo. Hey, mirando el mirando mismo cielo, el por, por mismo suerte, cielo. afortunadamente, <ríe> mi querido Jorge, <ríe> no es como decimos eh, durante el año pasado que miramos desde... 300 kilómetros de distancia. Seguro. seguro. Sino directamente desde unas 20 cuadras de diferencia. Es cierto, es cierto, es cierto. Y Pero bueno, vos sabés, Jorge, sí. que eh, yo estaba pensando, recordaba eh, cosas que hablábamos muchas veces a lo largo de estos últimos 20 años que nos... que Yo tengo el placer de compartir contigo en estos contactos casi semanales que tenemos. Eh que yo me acordaba en, una, en algunas oportunidades que te decía que en la Argentina las vacaciones, prácticamente desde fin de diciembre hasta principio de marzo, era la gran fiesta nacional. O sea, no pasaba nada relevante, o sea, se iban todos a dormir, a descansar, etcétera, etcétera. Y me puse a pensar qué pasó, no ya en estos meses, sino en, estas últimas, en esta última semana, y pasaron toneladas de cosas eh, que ustedes vinieron de alguna manera mencionando, retratando a, a lo, lo largo, largo de los distintos comentarios, <coughs> pero directamente es, era, una cosa era hasta el jueves de la semana pasada, y otra cosa es lo que ocurre, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir ahora, ciertamente. ¿Me estás escuchando, cierto, Sí, sí, te Jorge, escucho, ¿no? te escucho, sí, y, sí. Y vos sabés que si la semana pasada fue una semana de gran incógnita porque no sabíamos qué iba a ocurrir con el famoso pago de 700 millones de dólares que tenía que hacer el, el gobierno argentino para evitar caer en el default. La primera conclusión que surgió el viernes a la mañana con el famoso discurso de Alberto Fernández, el viernes pasado, exactamente hace una semana, es que de alguna manera el decir que se había llegado a un... Él habló de acuerdo o entendimiento, que no es nada de eso, es un principio de acuerdo, es un principio de alineamiento, pero que de cualquier manera es como si la Argentina hubiera respirado un poco más tranquila cuando llegaba al borde del precipicio y no se caía. ¿Vos sabés que hay opiniones disímiles respecto a la importancia o no de lograr una, un acuerdo, eh, una normalización de las relaciones? Ni siquiera es un acuerdo, todavía no hay nada de eso, es un, un lineamiento de políticas, un delineamiento de políticas respecto al gasto público y algunas variables económicas, que no tienen todavía otro seguimiento, pero la Argentina se enfrentaba a un panorama sumamente complicado. Eh, yo discrepo muy modestamente con algunos colegas que dicen que más o menos es lo mismo que hubiera arreglado o no hubiera arreglado. Eh, el no arreglo con el Fondo Monetario implicaba en lo inmediato, Jorge, un riesgo de una crisis cambiaria y consecuentemente bancaria. Y te lo digo ahora, nunca lo mencioné antes, por no aparentar, para no dar una imagen de apocalipsis, pero esto era así. Cuando la Argentina se enfrenta a situaciones complicadas como la que ocurrieron hasta la semana pasada, y siguen ocurriendo de alguna manera... El termómetro y la reacción inmediata es el tipo de cambio y la estampida del dólar que eh, ha tenido en, los últimos, en el último mes prácticamente una velocidad inusitada <coughs> iba a llegar, iba a llevar no solo a, una, a un riesgo de una crisis cambiaria que eh, tiene consecuencias funestas, no solo por el, el, el valor en sí mismo de la divisa, sino por su repercusión en toda la economía y en el sistema general de precios sino también bancaria, porque la gente hubiera entrado a correr a sacar la plata de los bancos. Si bien en este momento el, el sistema financiero está sólido, aguanta una corrida, pero no, no hubiera sido gratuito que hubiera ocurrido una cosa así. Y vos sabés, Jorge, que yo no sé si ustedes lo recogieron, eh, Lilita Carrió, una dirigente argentina importante, que no habla demasiado, está incluso bastante callada. Hoy escuché comentarios que decía que el riesgo que le ocurría a la Argentina es que de persistir en una situación crítica, ella aventuró una cifra, que es una aventura nomás, que decía que el dólar podría ir rápidamente a 350 pesos, con lo cual... Es un, no digo que sea una predicción ni siquiera es un pálpito es un, una ilustración pero de alguna manera es una perspectiva venezolana la que le podía haber ocurrido a la Argentina en caso de que no se hubiera arreglado con el fondo ¿Me escuchás, no Jorge? Sí, eso que dijo Carrió era antes de que se realizara el, la entrega del pago de Argentina Correcto, correcto bien, pero bien. Si, acá... Cabe eh, eh, agregar algo, Jorge, respecto al tema este de la, del eventual arreglo con el fondo. Lo que se hizo fue un lineamiento de cómo serían algunos de los números de, la, de los grandes números de la economía, el déficit fiscal, un horizonte eh, de no emisión o emisión más controlada, un aparentemente light, muy liviano ajuste de tarifas pero todavía no se ha hecho más que eh, mencionar algunas de las variables que sobre todo marcan lo siguiente. El gran ajuste que está previendo este borrador, porque prácticamente es eso, queda para el año 25. Esto es cuando asume un nuevo gobierno, porque a este gobierno le tocan todo el 22 y el 23. El 24 todavía no, no, no está en, en juego, de modo tal que, de alguna forma, todo lo que se ha hecho es para ir tirando eh, las eh, estimaciones todavía de la gran economía, de la economía macro, es que todos los economistas, aún con este comentario de, de, del presidente, y de alguna manera una ratificación a medias de los directivos del fondo, es que eh, se va a evitar la hecatombe, pero no hay mucho más. Eh, en general, los economistas más reputados hablan de que para el año 2022, que está corriendo, la inflación no, no, no va a bajar del 55-60%. Algo de esto hemos estado hablando a lo largo de los últimos meses del año pasado. Pero directamente es que eh, lo que algunos dicen es que íbamos hacia un choque de trenes que se evitó. Es, es mucho mejor que nada. Esto es desde ya. Eh, hubiera sido el país de no haber firmado con el fondo, hubiera sido otro que lo que es ahora. Pero que esto está lejos, Jorge, de ser un plan de estabilización. Se trata más bien, Jorge, según mi criterio, de un intento de a, algún ajuste de algunas variables nominales, pero que la inflación todavía va a rondar en los próximos años en no menos del 45, 50, 55% que para el Uruguay y para cualquier país civilizado es una, una cifra bárbara. De modo tal que y si uno quisiera redondear en un primer <coughs> approach el tema este del fondo, te diría que es mucho mejor que, que ocurrió lo que ocurrió Porque podía haber ocurrido una cosa mucho peor. Pero que no estamos ni de ahí en el mejor de los mundos. Ahora, Pablo... Pero mientras entonces, tanto... Pablo, entonces no, no, no es lo menos malo. Es lo menos malo. Es lo, es menos, lo menos malo. Esto es lo menos malo. Es lo menos. Es absolutamente lo menos malo. O sea, lo, lo malo hubiera sido no haber eh, logrado estos discursos, tanto sea de Fernández como del, del fondo, que ahora vienen... Eh, el, el trabajo finito que eh, tiene una fecha también de vencimiento que es mediados de marzo veintipico de marzo que hay que pagar si no se no se firma el deber de verdad los contratos así como usted decía de Cipriani que tiene que tenía que firmar o firmar mm, sí. si no se firma Argentina tenía que pagar una tracalada de miles de millones de dólares para los cuales no tenía ni asomo de poder cumplir. Pero <coughs> ocurrió también en esta semana, Jorge, y ustedes lo habrán comentado, varios hechos más. Uno, que es una hecatombe política que en muchos casos aún yo no, no la veo demasiado registrada en la prensa local, acá en el Uruguay, que es que la crisis dentro del frente de todos, dentro del peronismo gobernante, con la renuncia a su cargo de jefe de bloque de diputados de Máximo Kirchner y de sí. su segunda. Uh -huh. Esto y con no solo con una renuncia aséptica y calladita, sino diciéndole directamente que él no está de acuerdo con el arreglo con el fondo y le dice a Fernández en una, en un tuit, en una presentación que él no estaba de acuerdo con que su madre lo había designado como presidente, lo había propuesto como presidente. Esto es una ruptura, de alguna manera, de un bloque de diputados, eh, porque se dice que eh, hay más o menos 20 a 30 diputados que son seguidores de la agrupación, cuyo director es eh, eh, Máximo Kirchner, que se llama La Cámpora, que son muy radicalizados. Diríamos que en un espectro ideológico estaría bien en la izquierda, y donde de alguna manera eh, está complicando... Aún en la hipótesis de que el bloque de diputados oficialistas pudiera convalidar el acuerdo eventual con el fondo, requisito, insisto en esto, el fondo pone como requisito para llegar a la firma del papel de veras que haya convalidación legislativa, para lo cual no, ya, no solo ya ahora necesita poner en orden eh, la, los números para su propia tropa, sino también para el... Para contar con votos de la oposición a partir de la última elección. Pues bien, también ya está verde el tema de lograr la mayoría para firmar ese eventual acuerdo legislativo por parte de su propia tropa. Ahí dicen 30 diputados, más o menos de los ciento y pico que tiene el frente de todos, que no estarían de acuerdo con acordar con el fondo y a ir directamente al default. Ahora Pablo, ¿Sí? Pablo, Pablo, a ver para, para, sí. entenderte, para entenderte bien... Esto, ¿Esto significa que lo que firmó Argentina con, con, con el Fondo Monetario Internacional necesita ser refrendado por el Parlamento? Por supuesto. ¿Por el, el, el, el Fondo Monetario exige para la firma del, del contrato, en serio, llamo contrato eufemísticamente, eh, que tenga aprobación legislativa. Estas fueron las declaraciones de los directivos del fondo. Uh -huh. De modo tal que incluso por eso, cuando el, el kirchnerismo lo toreaba a la oposición para diciendo que si no nos, nos iba, si no no convalidaba el, el acuerdo va a, a llevarnos al default. Eh, directamente lo que necesita ahora, eh, dijeron muy bien los de los opositores, que primero antes de pedirnos a nosotros que convalidemos ese acuerdo, pónganse de acuerdo ustedes. Una vez que ustedes estén de acuerdo, nosotros vamos a evaluar en función de los papeles que nos presenten. Esto es, eh, por eso no estamos para nada en este momento salvados ni en el mejor de los mundos. ¿Y hay un plazo Pero, para Jorge, eso? ¿Hay un plazo para eso, para esa aprobación? El plazo es fáctico, porque el 22 de marzo, si no me equivoco, vencen, yo te dije, miles de millones de dólares que Argentina tiene que pagar y que en caso de no acordar debería pagar y si no va al default. Si acuerda, en ese caso ese, ese pago no debería realizarse. Pero. Este aquí, Jorge, uh -huh. que para eso se necesita, para la convalidación final del acuerdo con el fondo, eh, la aprobación del socio mayoritario del fondo, que usted, vos sabés muy bien, que es Estados Unidos. Y resulta que ahora se le ocurrió, en el mejor de los momentos, a Fernández, irse de visita a Rusia y a China. Uh -huh. sí. Y en Rusia eh, tuvo declaraciones que sonaron como miel para los oídos de Biden parecería ser, por lo menos en la locura que tiene, y permítaseme el término, la locura que tiene en la cabeza Fernández ya, porque en medio de la negociación que todavía no empezó para arreglar con el fondo, cuyo, insisto, socio mayoritario es Estados Unidos, Fernández le dijo a Putin, la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo Monetario y con Estados Unidos, y... Eh, Argentina y Rusia son países hermanos y tienen que profundizar sus lazos y eh, se ofrece eh, Fernández a ser oficial de enlace para que en, la Argentina, en América eh, sea una puerta de entrada para una mayor presencia rusa en el continente. Uh -huh. eh, después de una tracalada de, de agradecimientos, etcétera. Y tuvo declaraciones que fueron, por otra parte, gratuitas, porque mira vos, Jorge, que eh, el mismo Fernández, el mismo Fernández, el mismo Putin, después de toda esta perorata gratuita, Putin le dijo en un momento dado, pero mira que ustedes tienen que arreglar con el fondo, no pueden ir al default. De modo que esto es un, un, un, un tercer elemento, ya te digo, en esta semana estuvo el acuerdo o no acuerdo con el fondo. El papel del tablero por parte del bloque oficialista y la marcha, eh, la marcha loca de uh, Fernández hacia el precipicio cuando se mete con eh, acciones que van en contra del paladar de Estados Unidos. Porque obviamente a Estados Unidos no le gustaron ni de ahí estas declaraciones. Y por otra parte, se va, ya está en China eh, Fernández para habilitar o para participar de los Juegos Olímpicos de Invierno, Juegos, Oli Juegos Olímpicos de Invierno, boicoteados por Estados Unidos. De modo tal que desafía al socio, al socio más importante del fondo, que tiene que eh, aprobar nada menos que el proyecto de salvataje para no caer en el deporte de la Argentina. Bueno, en síntesis, Pablito, estamos terminando una semana que... Este... <ríe> Eh, da la impresión como que le echaron nafta para apagar el fuego pero es, es eh, eh, vos sabés que es realmente es una de las cuando los analistas tomen distancia y eh, miren con, con algún detenimiento esta semana, esta primer semana de febrero eh, va a ser para alquilar balcones para todos los, los analistas porque realmente eh, la situación argentina ni de lejos está resuelta ni de lejos está en orden, y sobre todo, y lo peor, que los gestores de las decisiones políticas de la Argentina están cargando más leña al fuego de una situación que, que tendrían que, que resolver. Bien, Pablo, tenemos que ir redondeando. Este, vamos a ver qué sucede y con qué novedades vas a venir en nuestro próximo encuentro. Cualquier cosa... Si pasa alguna, algo, algo eventualmente muy, muy jorobado <coughs> eh, y que me parece que vale la pena comentarlo, te, te pega bárbaro, en una vista. Bárbaro, bárbaro. Gracias, Pablo. Buen fin de semana. Un abrazo grande un abrazo y un saludo ti. a todos los oyentes. Muy amable, chao. Fre Frecuencia abierta.